Es un equipo que juega bien. O es sea, un equipo que juega, no te puede descuidar. Nosotros tuvimos los 90 minutos muy concentrados. Por eso no lo perdimos. Si no, seguramente que no hubiera podido haber hemos tenido más problemas, ¿no? Es si un equipo que no te puede descuidar. Te mete cualquier puñalada, cualquier volante, porque todos los volantes tienen un buen manejo. Pero 95. Cualquiera te puede meter una puñalada y te deja mano a mano con el arquero. Pero bueno, yo creo que nosotros lo aguantamos bien. Y por eso. Después ya en el segundo tiempo también, no es que lo metimos atrás, lo seguimos presionando hasta que pudimos. Después ya cuando empezó a meter todo para adelante ya se hacía muy difícil. se resulta el orden, ¿no? Siempre el equipo mantuvo el orden. Sí, se mantuvo el orden y aparte se matan, ¿no? Los jugadores se matan y... y eso es lo más importante, ¿no? Que se matan y que vamos sumando a poquito los puntos que necesitamos para ir, no pensando en una cosa que el descenso, ¿no? Pensando que... Podemos estar ahí, pero siempre está la, la mente en salvarnos en defensa, que es lo que nosotros pensamos. ¿Y ahora el domingo? Y el domingo vamos a ver cómo lo recuperamos, ¿no? Va a ser difícil recuperarlo a todos, esperemos que estén todos bien. Eh, tenemos menos días que el de recuperación y bueno, vamos a ver. Yo vamos a meter lo que está mejor y bueno, y después afuera están los otros que están, están bien también y bueno. Y vamos a ver cómo lo armamos, pero es difícil jugar a este nivel, a esta velocidad, con esta dinámica... Eh, entonces hay que recuperarlo bien, hay que cuidarlo bien a los jugadores, tenerlo bien guardado y bueno y después ya el domingo de vuelta tienen que salir con de vuelta con el cuchillo entre los dientes. Gracias. No, gracias. Bueno, los jugadores tuvieron un rendimiento parejo. Todo fue quizás el mejor partido del Mirante Brón en la categoría hasta ahora. No, no, no. Yo creo que este que jugaron con Chacarita. Todos los partidos están muy bien los pibes, están matando, están jugando bien con Perro jugaron muy bien con Hombre Menos. Así que el equipo está bien, están bien los muchachos, están bien, están muy confiados en lo que hacen y tienen que seguir laburando, eso no tienen que aflojar nunca y vamos a seguir creciendo. Pues fíjate que nos festejamos, ¿viste? hay otros que quizás festejan. Cuando nos agarró Merlo acá, festejaba, festejaba, festejaba, pero perdió 3 a 0. Nosotros festejamos, ganamos, ganamos y tranquilo. Le ganamos un equipo que yo creo que va a ser el equipo, sensación de... El campeonato. ¿no? Bueno, están arriba, pero sin perder de vista, ir paso a paso los objetivos, ¿no? Sí, sí. El tema del descenso que es lo más importante. No después saltiar era... ninguna etapa. No, no, no. Pensar en eso y después, bueno, Dios dirá en qué situación nos encontramos. Bueno, muchas gracias.